Comienza ahora el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. No son solo noticias, son las voces de la realidad norteamericana. Queridos y queridas oyentes del informativo semanal Continental, allí en el rincón de nuestra patria grande que nos estén escuchando, Reciban nuestro más solidario saludo. Hemos llegado al tercer programa del mes de abril con toda la información de los colectivos comunicadores y comunicadoras populares que hacemos el Sistema Continental de Comunicación e Información. Soy Helen Correa desde los Andes venezolanos. Los invito a un nuevo capítulo informativo. Para esta semana tenemos valiosa información de Chile, Venezuela y Colombia. También sobre el escenario regresivo en políticas educativas y culturales en Argentina y las últimas novedades del caso del compañero Guillermo Bermejo Rojas, preso político del Estado peruano. Nos vamos a ir a la República de Colombia para dar la bienvenida a una nueva compañera al SICI. Se trata de Jazmín Grajales, integrante del colectivo periódico Periferia. Gracias Jazmín y al colectivo periódico Periferia por sumarse y confiar en esta Propuesta de Comunicación Colectiva e Integración Nuestra Americana. Jazmín nos trae información desde Manizales, donde llevan cuatro días en emergencia a causa de las fuertes lluvias ocurridas durante toda esta semana. Hasta ahora son 37 los barrios afectados, 720 familias damnificadas, 17 muertos y casi 500 viviendas evacuadas de manera preventiva. Las comunidades especialistas señalan que la tragedia tiene su razón de ser en el modelo de ocupación del territorio y en el plan de ordenamiento territorial el POT. Vamos a contactar con Jazmín Grajales para que nos amplíe esta información. El reporte tras 4 días de la emergencia en Manizales a causa de las fuertes lluvias ocurridas en la noche del pasado martes y la madrugada del miércoles es de 37 barrios y 720 familias afectadas. 17 muertos, 489 viviendas evacuadas de manera preventiva y se mantienen en alerta 12 barrios de la ciudad. Pero ¿qué pasó? Según el IDEAM, desde la noche del martes hasta la madrugada siguiente cayeron 151 mm de lluvia en Manizales. Esto equivale a un promedio de lluvia que cae durante todo un mes en la ciudad. También al pasar de los días uno escucha eh las noticias, uno escucha eh voces que dan cuenta de las afectaciones que ha sufrido la la la comunidad, pero también se da cuenta de toda esa problemática que acarrea no solamente un hecho eh que ha causado la tragedia Para esto, eh Gonzalo Duque Escobar, docente de la Universidad Nacional de Colombia y miembro del Consejo Territorial de la ciudad, plantea que, abro comillas, por décadas con el modelo de ocupación del territorio y la debilidad institucional y la falta de herramientas normativas y tecnológicas orientadas a resolver dicha problemática se ha venido construyendo la vulnerabilidad del hábitat que explica esta esta tragedia. Cierro comillas. Esto quiere decir que allí no solamente está el factor meramente ambiental, sino todas las circunstancias antrópicas relacionadas de manera especial con la ocupación conflictiva de laderas de protección y cauces periurbanos. El docente puntualiza que se debe implementar la plusvalía urbana para hacer viable un plan de ordenamiento territorial que pueda llevar infraestructura ambiental y asegurar la zona ya intervenida locual se supone ponerle límite también a esos procesos de especulación del suelo, a todos esos proyectos de urbanización o urbanización existentes que afectan de una manera u otra eh la parte ambiental. También eh por su parte Tulia Elena Hernández, personela personera de la ciudad dice que dicha tragedia pudo evitarse isoportada en informes técnicos de universidades e instituciones territoriales una de sus conclusiones eh que saca al respecto plantea qué los riesgos y las amenazas que padece la ciudad por cuenta del desbordado crecimiento urbano y ocupación desorganizada no solamente de sus laderas, sino de las franjas de conservación de sus ríos y quebradas Es así entonces, si nos planteamos unos desafíos que se vienen para la ciudad, tanto para las instituciones como la comunidad, y tiene que ver con el reconocer la falta de adaptación a los fenómenos naturales, pero además con la necesidad de proponer un modelo urbano pensando lo ambiental, pensando lo humano, lo comunitario, enfocando la relación hombre-naturaleza, y fortaleciendo la protección de la biodiversidad de los bosques, de las fuentes hídricas de nuestros bienes comunes. Duque envió también un mensaje a los caldenses y manisaleyes. Escuchémolo. Amigos leanos, especialmente me voy a dirigir a los caldenses y manisaleynos. Hemos olvidado a muchas cosas sobrevivimos en las guerras de 1860 y 1876 y 1884 sobrevivimos a los sismos no solamente la heca en 1870 y 6 y 1884 sino al pavoroso terremoto de 1999 la heca vetero que cobro 185 vidas Hemos sobrevivido a la erupción como la del Ruiz, que cobró 25.000 vidas, 2.000 de ellos en Sinceña. Hemos sobrevivido también a este rumbo de de de de Cervantes y, y y en este momento de la actual temporada de la cual me ocupo. Podemos salir de todo esto adelante. Hay otra que se sí me preocupa porque tal vez eso es mucho más complicado, luchar contra la corrupción. Ah, ese sí es el gran desafío. Por lo tanto, les pido a los marizaleños que nos llenemos de valor cívico y hagamos de la similidad el valor supremo de la cultura urbana. Este fue un reporte de Yasmín Grajales, Periódico Periferia, para el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Gracias al colectivo Periódico Periferia por su aporte. No nos vamos a ir de Colombia sin antes repudiar el asesinato de Luis Alberto Ortiz Cabezas, alias Pepe, que fue confirmado esta semana, últimos tiros en su casa. Pepe había sido el primer guerrillero indultado en el marco del acuerdo de paz firmado en Colombia por el Estado colombiano y las FARC-EP. Pepe llevaba apenas 15 días en libertad desde la firma del acuerdo de paz en noviembre. Han muerto 31 personas que tenían algún vínculo con la puesta en marcha del acuerdo. Aunque el gobierno desde distintos escenarios dice que no hay un patrón común, que no hay una conexión directa entre estos asesinatos, las organizaciones políticas y sociales defensoras de los derechos humanos en Colombia apuntan lo diferente. Estamos muy alertas sobre este desarrollo en Colombia en relación a la persecución y asesinato de luchadores sociales. Nos vamos ahora a México con el compañero Ernesto López de Radio Nuestra Palabra, el órgano de difusión del Consejo de Defensa de los Derechos del Pueblo de Oaxaca. En la semana en que se conmemora el Día Mundial de la Tierra, Ernesto López nos trae importantes relatos sobre lo que las llamadas reformas estructurales están provocando en la Constitución Política Mexicana y su impacto negativo directo a los territorios indígenas, rurales y urbanos con la imposición de megaproyectos mineros de hidroeléctricas, represas, carreteras, proyectos eólicos y petrolíferos. Todo esto en beneficio de las grandes transnacionales estadounidenses y europeas. De la voz de radio Nuestra Palabra, vamos a conocer las experiencias de organización popular de Michoacán y Oaxaca. Las denuncias de hostigamiento por parte del grupo paramilitar Antorcha Campesina provienen del poder popular organizado. Vamos a escuchar a Radio Nuestra Palabra para que eche luz sobre la violencia que viven los pueblos en México. En México, las reformas estructurales se imponen a sangre y fuego, destrozando los derechos humanos más elementales y destruyendo los pueblos, su tranquilidad, su cultura, su historia. Desde la imposición del sistema neoliberal hace más de 30 años, se quieren imponer megaproyectos de muerte que solo significan la continuación del colonialismo para el dominio y el saqueo de nuestros pueblos. En los últimos tiempos, esta oleada se ha intensificado en contra de nuestros pueblos con las llamadas reformas estructurales a nuestra Constitución política para destruir los derechos conquistados del pueblo mexicano. A lo largo y ancho de nuestro país nos quieren imponer megaproyectos mineros, hidroeléctricas, represas, carreteras, proyectos eólicos, petrolíferos, entre otros. Además, están convirtiendo el servicio de salud y la educación en un negocio para las empresas privadas. Todo esto es en beneficio de las grandes transnacionales estadounidenses y europeas principalmente. Todo este ambiente ha generado que muchos pueblos se organizen para defenderse de las agresiones sobre sus territorios y sus derechos. Queremos hablar aquí de tres casos en particular que se han suscitado en este mes de abril de 2017. Uno en el estado de Michoacán y dos en el estado de Oaxaca. En Michoacán, la comunidad indígena de la Antepacua enfrenta un conflicto de tierras con una comunidad vecina, que y el gobierno de este estado los citó a una mesa de negociación para el día 4 de abril. Cuando los campesinos se trasladaban para dicha reunión, en el proyecto, en el trayecto fueron detenidos 38 de ellos por la policía estatal y federal. Fue así como el día 5 de abril la comunidad en un acto de protesta bloquea la carretera para exigir la libertad inmediata a sus compañeros y la instalación de la mesa de diálogo. En un acto fascista, el gobierno mexicano y el gobernador Silviano Aureoles Cajero envió un comando del ejército, la policía federal y estatal a masacrar a los pobladores, invadiendo sus, sus viviendas y resultando cinco pobladores asesinados por armas de fuego, un centenar de heridos y más de 100 detenidos. El lunes 3 de abril, en las comunidades indígenas mixtecas del estado de Oaxaca, El Ojito Coautemo y San Miguel Tetepancingo, pertenecientes al Consejo de Defensa de los Derechos del Pueblo, Movimiento Nacional del Poder Popular (CODEP MNPP), fueron agredidos por el grupo paramilitar de Antorcha Campesina, que dirige y financia el PRI gobierno. En estas comunidades la lucha es por la defensa de la educación pública y por defender sus derechos como pueblos a la libre autodeterminación, la cual es lo cual está consagrado en la Constitución mexicana y tratados internacionales que México ha firmado como el convenio 169 de la OIT. En el ojitecautemoc, el grupo paramilitar de antorcha campesina llegó en camionetas de otras comunidades ajenas para agredir con machetes, garrotes y otros objetos, siendo invadida esta comunidad con el respaldo de la policía del estado de Oaxaca. Así tomaron la escuela primaria de esta comunidad que solicita tener una educación bilingüe para sus niños, una educación que respete y fortalezca su cultura originaria mixteca. Tomaron la escuela, pero hasta el día de hoy no ha habido clases porque no existen garantías para que los niños estudien. En la comunidad de San Miguel Tetepancingo, en la costa de Oaxaca, hubo agresión también por el mismo grupo paramilitar de Antorcha Campesina y al grupo de choque que encabeza Baltazar Hernández Hernández, presidente municipal del Partido Acción Nacional (PAN) del municipio de San Lorenzo, distrito de Jamiltepec en el estado de Oaxaca y dirigido a este grupo por Romeo Acevedo López en la comunidad de San Miguel de Tepelcingo. En esta comunidad se pretenden imponer los programas federales que privatizan la educación pública y ante la resistencia de dicha comunidad a la privatización de la educación, fueron agredidos por este grupo paramilitar. Así agredieron al agente municipal de que es la autoridad comunitaria y a sus integrantes con machetes, armas de fuego, varillas y otros objetos, dejando como consecuencia dos compañeros gravemente heridos, el señor Francisco López Nicolás y Santiago Hernández de 80 años aproximadamente. En el caso de las dos últimas comunidades, el gobierno del estado no ha resuelto nada hasta el momento. Estamos exigiendo castigo a los responsables de las agresiones y solución a las demandas de justicia paz y respeto a la libre autodeterminación de las comunidades indígenas. Para el Sistema Continental de Comunicación e Información, reportó desde Radio Nuestra Palabra Ernesto López en el estado de Oaxaca, México. Gracias Ernesto y a todos y todas las integrantes del Consejo de Defensa de los Derechos del Pueblo por este importante trabajo que vienen realizando. Desde el Sistema Continental de Comunicación e Información, nuestro más contundente rechazo al modelo territorial saqueador capitalista que se alimenta de nuestro continente con la finalidad a su vez de empobrecernos. Además, queremos manifestar nuestra eterna solidaridad con los activistas y comunicadores populares mexicanos, porque se conoció esta semana el asesinato de Juan José Roldán Águila, de 36 años, comunicador y activista en favor de los derechos humanos de las comunidades lesbianas, gays, bisexuales, trans, travestis, intersex, que fue asesinado a golpes en Calpula el PAN. El cadáver fue encontrado con signos de tortura en su cara y cuerpo. La violencia especial sobre el cuerpo de Roldán Ávila denota el disciplinamiento de la violencia patriarcal con este luchador de las disidencias sexuales. Este sería el sexto periodista comunicador asesinado este año en México. Vamos a ir a la República Bolivariana de Venezuela con Víctor Rodríguez de la web Radio La Billeti. Luego de semanas muy intensas para el pueblo venezolano y de campañas de desinformación que agravan la situación política y social de Venezuela en el contexto internacional. El Cixi como proyecto continental, político y comunicacional, es totalmente consciente de la necesidad de generar y consolidar redes que nos ayuden a a difundir información fiel y digna sobre nuestras realidades. Por eso, hoy y siempre queremos escuchar las voces alternativas. Gracias, Víctor, por este comprometido reporte. Te escuchamos. Gracias, Ayelén. Saludos a todas las usuarias y usuarios del informativo semanal. Esta semana nuestro reporte desde la web Radio CDP La Biglietti estará centrado en la situación que vive Venezuela, donde se ha profundizado el hostigamiento y los intentos de generar ingobernabilidad para avanzar hacia un golpe de Estado y el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, utilizando para ello múltiples estrategias que no por viejas dejan de ser patrocinales para la democracia y digo vieja porque son estrategias que han sido utilizadas en otros escenarios, en otros países como Libia o Siria, por ejemplo, como nos lo comenta el analista internacional y comunicador popular franco-argentino François Zular en el siguiente audio. Lo que me pareció fundamental es que hay un gran trabajo necesario en términos de comprensión de los conflictos internacionales hoy irregulares. Hoy muy disputado des delas fabricas des opinions publicas muy organisas qu'on varias strategies de déformation des distorsion des hechos des grapas des sitios que l'heritiman qui qui qui difunen varios relatos en vinculacion qu'on a une certaine une sorte de stratégie del caos que c'était ce qu'on connaissait muy bien en Venezuela et désir de déstabilisation des tototipos economica Uh, judicial, uh, comunicacional, política y social. Y frente a ese escenario que no es propio de Venezuela, que se repite en muchos países, que se va a endurecer con el actual régimen de Donald Trump en Estados Unidos y su nuevo realismo ortodoxo, Uh, e stone non sapeva pensare nuove strategie d'organizzazione di consolidazione una contra di una comunicazione popolare organisazione internationale per contrastare estas mega campagne de communication post vera o manipoladora come come ci saimo, no? Por su parte, ya en lo más local, la prefectura del municipio Junín, en el fronterizo estado Táchira, fue asediada, agredida con piedras y otros objetos contundentes, al tiempo que intentaron incendiarla arrojándole varias bombas Molotov, según nos lo relató el prefecto de dicho municipio, Ángel Márquez. Ángel además hace una referencia bien interesante sobre quiénes son los que violan y coartan los derechos humanos en Venezuela. Indudablemente eh aquellas personas que generan el terrorismo, el caos, la desestabilización, dirigidos por la oposición y la derecha venezolana, eh son los que están en este momento violando los derechos humanos del pueblo, porque como lo han anunciado, eh, el transporte público, hombres, trabajadores, hombres que salen a luchar cada día para prestar ese servicio a la colectividad, nos han comentado en su en algunas comunicaciones que hemos tenido que han sido amenazados Finalmente, pero no menos importante, deseamos compartir con todas y todos la lectura que sobre la marcha del pasado 19 de abril, día de la independencia en Venezuela, hace el comunicador popular Gustavo Borges, quien participó en la multitudinaria marcha realizada en Caracas y quien además hace un análisis sobre las características focales de los hechos violentos y vandálicos que se han acentuado en las últimas semanas en Venezuela. Saludo, compadre Víctor. Se podría definir como sorprendente se pretenden el contexto de que ni siquiera el chavismo se esperaba una marcha de esa magnitud ni con esa fuerza con que los barrios populares de Caracas y sectores que llegaron del interior del país, también de zonas populares, eh midieron fuerza no solamente en la Avenida Bolívar, sino en sus adyacencias y muchas otras avenidas es eh, fue sorprendente la fortaleza que mostraba el chavismo en cada una de los de los puntos de concentración temprano ya en la mañana para dirigirse a la Bolívar y como te dije al principio fue algo que sorprendió hasta al mismo Chavismo desde hacía ya algún tiempo no se veía eh una una concentración tan contundente como la que vimos el 19 de abril y eso tiene una lectura muy importante. Este el chavismo cuando es necesario medir fuerza, cuando es necesario que muestre su cara más más firme con relación a la defensa de este proceso revolucionario que ya lleva más de 18, 19 años este detalle en la calle permanentemente, o sea, fue verdaderamente algo muy sorprendente, sorprendió inclusive al mismo a los mismos líderes que eh por alguna razón consideraron que estaban convocando la marcha, eh la respuesta fue la respuesta de un pueblo que ha decidido a no permitir que eh un verem que táctica, eso no permitiré ni injerencia extranjera, ni seguir permitiendo que esa oposición aliada con el terrorismo eh que trae como consecuencia baño de sangre en nuestro país. Es increíble lo que se lo que se trata de hacer ver fuera de Venezuela y lo que en realidad está sucediendo el país. El gobierno tiene el total control de la situación en eh, con relación a esos a esos a esos focos que marcaron en la Constitución, esa Constitución que nos enseñó Chávez desde el más pobre hasta cualquier venezolano, incluir inclusive esa esa Constitución que la misma oposición ahora alza como bandera, ¿verdad? Todo lo todo lo que se hace está enmarcado en ella. Y mira, un dato muy interesante, increíble que en muchos en muchos focos de violencia que son creados por la oposición, muchas veces hay más cámaras fotográficas que violentos. ¿Eh? Que buscan la fotografía. El país que el país que mucha gente ve fuera en sus medios de comunicación, en su en su en su prensa o en su radio no es el país que en realidad está está que estamos viviendo nosotros aquí. Hasta aquí nuestro reporte de esta semana para el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información desde la República Bolivariana de Venezuela. Reportó para ustedes Víctor Rodríguez. Será hasta una próxima oportunidad. Nos vamos a ir a Chile porque todo el equipo de Radio Curruf Se sumó al Cadenazo Radial por el Agua 2017, donde radios de todo el continente realizaron una programación especial y cobertura de la Quinta Marcha por el Agua y la defensa de los territorios. Vamos a escuchar al compañero Diego Vilches de Radio Curruf para que nos comente cómo se desarrolló esta importante iniciativa que adquirió una dimensión continental. Gracias, Ayelen. Este sábado 22 de abril se realizó en la octava región del Bío Bío Ciudad de Concepción la quinta marcha y encuentro plurinacional por la defensa del agua y los territorios. Movimientos y comunidades, en conflicto con diferentes intereses capitalistas y depredadoras multinacionales de todo el territorio, conquistado por el Estado de Chile, se reunieron en esta gran marcha y coordinación de Agenda para el Movimiento por la Defensa del Agua y los Territorios, MAD. En este contexto y paralelo, Se llevó a cabo la cobertura y el cadenazo radial por el agua 2017, coordinado por la Red de Medios de los Pueblos, entre los cuales podemos mencionar a Radio Placeres, Radio Curruf, Radio Manque, Radio Resumen, Cerro a la Izquierda, Mabo Express, Radio Villa Olímpica, Puelche Comunicaciones, Radio INI, Radio Conciencia, Renay Coinforma y Voz en Fuga. Desde los medios libres de Ayayala nos acompañó... Radio Plantón de Oaxaca, Radio Bomba de Lima, Radio Zapote de México DF, Radio Dignidad de Honduras, Prensa Comunitaria Colombia Informa, Prensa Comunitaria de Guatemala, Laboratorio Popular de Medios Libres México DF, Radio Comunitaria Snoob Kolon Konov, Radio Comunitaria Kaptsin en la Nación Kanoval, Radio Comunitaria Kamolpe, Radio Comunitaria Sultaca en la Nación Quechí. Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, Guatemala y Radio Temblor de Panamá. En medio de esta cobertura el compañero Bastián de Radio Curruf, Concepción, realizó el siguiente contacto con un poblador asistente a la Quinta Marcha y nos cuenta sobre el proyecto de termoeléctrica en su territorio, en la localidad de Pemuco. Estamos en la Quinta Marcha y encuentro Plurinacional por la defensa del agua y los territorios con Mi nombre es Mario Barrios, soy de la región de Ñuble, de la comuna de Pemuco, del comité condenado a la cinta termoeléctrica de Pemuco. Estamos peleando por nuestros derechos, nuestros recursos y la naturaleza, que lo están relatando hoy las plantas de energía, afectando la parte de la agricultura, además llegando a pasar a la gente de su tercera edad por la cuarentena y de este mágico progreso que hace lo de la energía. Eh, por eso estamos en esta marcha, para no ser nunca más una termoeléctrica en nuestro país para que se adineren los millonarios a cuarta de los pobres. Porque nosotros estamos luchando para que tengamos recursos a nuestros hijos, para que tengamos nuestra herencia al futuro. Gracias. Es así como el cadenazo radial una vez más no permite llevar a todos los rincones las diferentes problemáticas que se enfrentan en los territorios amenazados por los proyectos energéticos y extractivistas, alimentando la avaricia de un modelo que no escatima en recursos para explotar ríos, bosques, mares y glaciares, desarraigando y exterminando las formas de vida ancestrales y locales de las comunidades, como Radio Kurup Agradecemos a los diferentes medios que hicieron eco de la convocatoria y aportaron de diferentes formas al cadenazo radial. Este fue el reporte de Diego Vilches, Radio Curruf, Temuco, Chile. Gracias Diego y Radio Curruf. Desde el CICSI celebramos y apoyamos este importante cadenazo por el agua. Saludamos también al pueblo mapuche y campesino de Argentina que esta semana se Comenzó su marcha de 800 km en contra del nuevo código de tierras que quieren impulsar en la provincia de Río Negro en la Patagonia argentina. La partida fue el 20 de abril y esperan estar llegando el día lunes 24 hasta la ciudad capital, Dietma. Y ya que nos vamos con el pueblo mapuche a la Patagonia argentina, en Argentina queremos comentar continúa el avance de este modelo político, económico y cultural totalmente regresivo. Esta semana, directores, cineastas, productores, distribuidores, actores y técnicos del mundo audiovisual argentino denunciaron que detrás de una operación de prensa para deslegitimar al Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales Inca se esconde una intención de desfinanciamiento a su vez que otorgarle un beneficio económico al reconocido grupo mediático Clarín, el más importante conglomerado de medios privados del país del sur. Los trabajadores y trabajadoras, así como personalidades del cine y la cultura, han iniciado un plan de lucha y de defensa de El Inca, que es importante decirlo, es un ente autárquico y administra un fondo que es creado y subsidiado por tres leyes nacionales que datan la primera desde el año 90. Vamos a estar muy pendientes de el devenir en relación a esta nueva ofensiva del proyecto macrista sobre el mundo de la cultura argentina. Y bueno, ahora sí, estimados usuarios, hemos llegado al final del informativo, muy nutrido de información para que estemos atentas, atentos a nuestra realidad, para que no nos dejemos contaminar con las verdades del minuto a minuto. Queremos recordar a todos nuestros oyentes que continúa preso en Lima, Perú, el compañero de Corresponsables del Pueblo y luchador social cocalero Guillermo Barmejo Rojas. A la espera de que la justicia peruana cumpla con la audiencia que ha venido postergando, el Comité de Solidaridad con Guillermo Bermejo está organizando diferentes actividades para reunir fondos para el mantenimiento de Bermejo en la cárcel. Difundimos desde aquí que el próximo fin de semana habrá actividades en diferentes zonas del Perú. También se puede colaborar vía depósito bancario o poniéndose en contacto con el Facebook Guillermo Bermejo Rojas, que es administrado por el Comité de Solidaridad. No hay ninguna duda de que la solidaridad militante e internacionalista es lo que nos salvará como luchadores y luchadoras sociales inclaudicables. Soy ayer en Corea y esto fue el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información en su tercera semana del mes de abril de 2017. Llegamos al final, pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario, síguenos en Twitter @_sixy y déjanos tu mensaje, opinión o aporte comunicacional. Juntos seguiremos consolidando las voces de la realidad nuestra americana.